de la inteligencia inquisitiva de Pero la humanidad maldad. que tiene la oportunidad de contar su historia con, con contar contar su historia ¿Eh? para quien quiere oírla más, más allá más allá todo Llegan los ojos ¿Dónde no llegan los ojos? donde no llegan los ojos? En algún lugar del universo... En algún lugar del universo... Se escucha el último... La noche en Buenos Aires... Y desde las ciudades de... Este hermoso lugar, ¿eh? Que hemos decidido llamar... Tierra... ¿A usted le gusta así, señor Hernán? Pero usted prefiere a veces... ...dos, tres soles... ...a ah, nadar también... ...muy bien... ...desde las ciudades bajo al lado sur del cielo... ...como General Roca... ...Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos... ...Bermejo, Epuyén, Concordia... ...Concepción del Uruguay... ...el Valle de Calamuchita... ...Salto Encantado... ...Paraná, Jujuy... ...Esquel... ...Formosa, Capilla del Monte... ...y Neuquén... ...desde todos esos puntos... Enviamos nuestro mensaje a, tal vez, otro sistema solar, señor Hernán, ¿sí? Dicen que hay como 10.000 posibilidades de planetas habitables. Vamos a ver, alguno tal vez de esos nos escuche y nos conteste. Y pruebe de esa forma que no somos la única especie, digamos... ...en el universo, sí que canta, piensa y que tiene creatividad, ¿no es cierto? Dos científicos muy importantes en su momento, Harlow Shapley y Herbert Curtis... ...cada uno con sus argumentos se enfrentaron en el Museo Edmitsoniano de Historia Natural... ...discutían si la Vía Láctea constituía la extensión total del universo... Herbert Curtis estaba convencido de que la Vía Láctea era mucho más pequeña de lo que Harlow Chappell sugería. Y proponía que en ausencia de evidencia definitiva en contra de esa idea, el diámetro postulado de 300.000 años luz de la galaxia debía dividirse tal vez por 5 o por 10. Los dos contendientes anhelaban que la razón esté de su lado y así disfrutar de su tiempo de algarabía. daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of red straw. out the state hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar en algún lugar del universo se escucha en Big Bang en internet viaja nuestro mensaje a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini, hace tiempo que no lo veo querido Gustavo, ¿eh? tenemos que reunirnos Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres. También hace rato que no lo vemos ¿sí? Estamos todo el tiempo encerrados acá, señor Hernán. Y por supuesto, con la colaboración de Frecuencia Zero. Para Harlow Shappell, el diámetro de la Vía Láctea era de 300.000 años luz y para Herbert Curtis, de alrededor de 30.000 años luz. Hoy, la idea comúnmente aceptada es que la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. De ello surge que Curtis se quedó corto y Chappell se pasó. Ninguno pudo derribar al otro y quedaron como diciéndose, «Si es necesario, voy a rodar con vos».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 Sin cansarse se nos puede escuchar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar Creado por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 Y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, eh como Sound Chaser, El Jardín de los Presentes Y radios como Mexicali Prog y Oral Moon, así estamos con Big Bang representando a frecuencia cero, por supuesto. Ambos científicos, Shapley y Curtis, habían participado en una oleada de descubrimientos derivados principalmente de esquemas de clasificación de cuerpos cósmicos. Con la ayuda de un espectógrafo, fueron capaces de clasificar los objetos no sólo por su forma o por su apariencia exterior, sino por las características reveladas por sus espectros, es decir, descomponiendo la luz de las estrellas mientras éstas parecen respirar. de 11.000 millones de años La ciencia lo de denotinó la gran explosión Más comúnmente Big Bang Nuestro afecto y cariño a todos aquellos que nos escuchan Por supuesto a través de Frecuencia 0 y 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza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 y 89.1 FM Antena Libre, en general Roca, Río Negro. Mediante el análisis del espectro de la luz, aunque no se tenga el entendimiento completo de la causa o el origen de tal o cual fenómeno estelar, se pueden hacer deducciones sustantivas si se emplea un esquema de clasificación bien diseñado. Lógicamente no tiene que estar contaminado de esas emociones que aparecen de situaciones tales como porque hemos terminado como amantes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 Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 FM. Focus FM, Nepuyén, Chubut, 100.9 FM, La Milagrosa, aquí en Matadero, señor Hernán. 101.5 FM, Milenio, en Capilla del Monte, Córdoba. 103.5 FM, Salto Encantado, en Misiones. Y 107.1 FM, La Propaladora, en Neuquén. El cielo nocturno es como el cajón de la mesa de luz de Yunes. Cualquier cosa puede haber ahí. No, bueno, no se preocupe, no es el único. En todas las mesas de luz pasa lo mismo. Para el año 1920 no se discutía demasiado sobre cómo clasificar los objetos que se observaban en él. Solo se reconocían las estrellas que se concentraban a lo largo de la banda de luz llamada Vía Láctea, los colores cúmulos globulares de estrellas que aparecen con mayor frecuencia en una dirección del cielo y un inventario de nebulosas borrosas. Lo que ya hacía mucho tiempo estaban cansados de ver, por ejemplo, cualquier valiente capitán. I'm fine.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 Radio Úner Concepción 97.3, Radio Úner Concordia y 100.3, Radio Úner Paraná. Al echar una mirada casual al cielo nocturno, las estrellas aparecen distribuidas uniformemente en todas direcciones a lo largo de la Vía Láctea. Pero de hecho, la Vía Láctea contiene una mezcla de estrellas y nubes de polvo, que compromete las líneas de visibilidad de tal manera que se vuelve imposible ver la galaxia completa desde adentro. Todos esos todos esos objetos, señor Hermann, parecen estar en permanente ósmosis. sin cansarse, sin do, do, donde no llegan los ojos, donde no llegan los, llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz, se puede oír nuestra voz. voz, voz ha nacido nuevos universos, lleva el mensaje de click ba ba Para decirlo Sencillamente no se puede saber en qué parte de la Vía Láctea está uno porque es ella misma quien nos bloquea la visión. Es comparable a entrar en un denso bosque donde al rato no se sabe dónde está uno a menos que haya dejado alguna señal que indique el camino. Del mismo modo no se puede determinar la extensión del bosque porque los árboles no nos dejan ver más allá. Encontrar la salida puede convertirse en jugar a la ruleta rusa. 15.000 millones de años La ciencia lo denominó la gran explosión Más comúnmente Big, Big Bang Los astrónomos en 1920 no tenían mucha idea de qué tan lejos estaban las cosas y lo estimado por Harold Shappell era bastante generoso hasta excesivo Herbert Curtis no podía impugnar el razonamiento de su colega pero era escéptico y consideraba que el diámetro de la galaxia era seguramente bastante menor en la mayoría de los caminos de la ignorancia científica hacia el descubrimiento la respuesta, la respuesta correcta se halla en algún sitio entre los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 a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini, del Retorno del Gigante, aquí Quique Cualeano, de Gigantes Gentiles, a Alex Santana, de Busley Park, Sydney, Australia, al Departamento de Edición... Yo ya no sé si decirle eso, la verdad que... Bueno, a dos célebres, ¿cómo podríamos decirlo? Próceres de no hacer nada, ¿no es cierto?, Estuvo su día Festejaron, ¿no es cierto? Pero yo no sé, ellos no trabajan Así que me refiero a León Montenegro Y Edgardo Ucielo Pero quien hace toda la tarea de edición Es Hernán Yunes, por Hernán Yunes. En la conducción Jorge Ingenieros Operación técnica y puesta en el aire Me reitero Sí, tal cual Y la dirección general corresponde a Hernanda y Sitch Colaboran Aunque hace rato que no, pero bueno Lucas Darwich y Javier, que sí, él sí, que colabora, o colaboramos con él, mejor dicho, ¿no? A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar Un gran saludo a, a querida señorita escorca eh, Marcela escorca que hoy hemos hablado con ella. Pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar y encontrarnos en Twitter, Facebook, Fleetwood, Tumblr, TuneIn, Radiosnet de Argentina y de Brasil, Radios.com y descargar nuestra propia app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.